...de la comunicación comunitaria que tratamos todos los días de entresemana en Radiocracia. Estamos de nuevo en contacto con nuestra compañera Cintia Galcaraz. Cintia, ¿cómo estás? Buen día. Buen, buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras que están ahí. ¿Cómo está la columna de los laburantes y las laburantas? Bueno, un poco agobiada de tanta información en este caso y lamentablemente la mayoría es negativa, pero bueno, es difícil no hablar de, de lo que nos está pasando también aquí en la provincia de La Pampa respecto de este decreto de impuesto a las ganancias, ¿no? de la rebaja en las retenciones del impuesto a las ganancias que es noticia nacional y que va a dar lugar a una controversia judicial seguramente bastante larga. Eh, bueno, ya todos conocemos cuáles son los rubros que ha elegido el gobierno eh, de alguna manera de eh, eximir ¿no? de, de este impuesto, que son las compensaciones jerárquicas, dedicaciones funcionales y bonificaciones por antigüedad. Eh, esto es más o menos lo que venía sucediendo en el salario que perciben los trabajadores judiciales de la Pampa y de la mayoría de las provincias y por supuesto eh, los jueces que eh, no pagan ganancia directamente. Eh, pero algunos funcionarios ya venían, que no son jueces, venían también teniendo este tipo de exhibición. Eh, a ver, hemos visto que las posiciones de los distintos representantes y sindicatos eh, de trabajadores eh, no son unánimes respecto a este decreto, ¿no? Esta mañana recibíamos eh, la posición del Sindicato de Trabajadores de la Salud, ¿no? el Citrasap que apoya y es contundente en su declaración respecto del de beneficio que trae, aparejada, eh, que trae aparejado este decreto y apoya la decisión del gobierno. Sobre todo porque eh, tenemos, tengamos en cuenta que el sector de los trabajadores profesionales de la salud y también el sector docente, eh, bueno, eran quienes eh, llevaban adelante las banderas de la eliminación del impuesto a las ganancias, ¿no?, y que viene siendo parte del reclamo de las paritarias desde hace muchísimos años en esto que, este, bueno, se, se eh, tiene como eslogan el, no es el, el salario no es ganancia, y los trabajadores no, no percibimos ganancia, sino una remuneración, una contraprestación a nuestra fuerza de trabajo. Eh, y por otro lado están este, representantes gremiales como este, las autoridades de ATE que tienen su este, mirada reticente, más allá de que por supuesto este, apoyan este, el decreto en lo que tiene que ver con el beneficio que le va a llegar a los trabajadores y trabajadoras que cobran un salario por eh, sobre el mínimo no imponible, pero eh, sostienen que eh, bueno, en primer término eh, no es la mayoría ni mucho menos el conjunto de los trabajadores estatales y este, por otro lado eh, que quienes más se van a ver beneficiados o se vienen viendo beneficiados porque esto está ocurriendo desde el mes de enero, son los funcionarios y este, bueno, lo, lo, los de más alto rango, ¿no? Los, los funcionarios, diputados y diputadas que también están eh, exentos de... de de pagar estas sumas o de, de aportar estas sumas eh, a partir de este decreto. Como decíamos recién, este, la discusión no es solamente desde la perspectiva del derecho laboral, sino desde la perspectiva del derecho administrativo, así que se viene una larga contienda y esta, eh, estas medidas que va a iniciar el Gobierno Nacional seguramente van a tener efecto directo en el salario este, de los y las trabajadoras. Eh, Hay que tomarse un ratito para, para analizar bien de qué se trata todo esto y a quiénes realmente beneficia, creo que eh, también este, va a generar una discusión adentro de, en este caso, la mesa intersindical porque no hay una opinión unívoca. Así que este, vamos a, a darle un espacio a, a los representantes para que tomen, si es posible, una decisión unificada y si no, para que se vayan expresando eh, bueno, conforme el espacio que representan. Eh, pero bueno, en el país está pasando de todo, Juan Pablo, y la verdad que este, hay situaciones este, que son graves y que tienen que ver, eh, como siempre le venimos siguiendo, eh, el paso este, al, a, a las acciones y a las políticas que tiene el Ministerio de Trabajo con los distintos gremios. En este caso, el Ministerio de Trabajo ha tomado una decisión este, que no se había tomado en ningún gobierno democrático eh, hasta ahora y es este, en la provincia de Mendoza, ¿no? Y es eh, la de intervenir el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales desde el día de lunes, eh, ha mandado un delegado normalizador o ha designado un delegado normalizador en el sindicato desconociendo la, a las autoridades que han sido elegidas en las últimas elecciones, ¿no? Esto eh, tiene todo un trasfondo político partidario, el gobierno de Mendoza había presentado una lista de eh, representantes que no ganaron las elecciones y por tanto comenzaron allí este, distintas interferencias por parte del Ejecutivo Provincial y también del Ministerio de Trabajo para impugnar esa elección, ¿no? con distintos fundamentos que no tienen nada que ver este, con bueno, la libertad sindical y la libertad gremial. Eh, ganó la lista que este, da continuidad a a la representación anterior que está formando parte también de la Federación Judicial Argentina, una lista que está encabezada, encabezada por Adriana Domínguez, pero eh, el, como te decía, el Ministerio de Trabajo desde este lunes ha decretado la intervención de este sindicato y eh, ma, eh, designado un delegado normalizador. Por supuesto que ya hay medidas de fuerza que han sido convocadas en esa provincia y eh, están este, bueno, eh, intentando todas las medidas judiciales para poder protegerse de esto que es eh, absolutamente arbitrario y este, ilegal. Lo que Parece además, eh, Cintia, de otra época totalmente, una intervención en un sindicato, un uh -huh. delegado normalizador, hasta Exacto. las palabras uh -huh. suenan este, verdaderamente de la época de la dictadura cívico-militar vamos a estar en contacto con, bueno, con los trabajadores y trabajadoras de la, localidad de la provincia de Mendoza para bueno, seguir de cerca, porque estas son medidas que son disciplinadoras, ¿no? que este, se van replicando eh, de a poquito y que van apareciendo y que hay que ir prestándoles atención porque eh, hasta en provincias que parecen muy ordenadas, esto eh, va a empezar a ocurrir y está ocurriendo. Por otro lado, y ten, también respecto del sector judicial, en la eh, provincia de Santa Cruz que está a punto de explotar porque eh, hay conflictos laborales eh, por donde se lo miren, eh, hay una toma pacífica del Palacio de Tribunales por parte de los trabajadores y trabajadoras judiciales y a su vez una CAMPE afuera eh, porque hace 19 días que no cobran el salario, es decir, no han cobrado el mes de marzo y eh, el mes de febrero lo cobraron en cuatro cuotas y El gobierno provincial, ha, eh, a través de su fiscal de Estado, ha pedido la nulidad ante el Poder Judicial del sistema salarial que han acordado esos trabajadores y trabajadoras desde el año 2009 en este, mesa paritaria, ¿no? que es un sistema salarial que tiene que ver con una suerte de enganche de un porcentaje que cobran todos los trabajadores y trabajadoras eh, y que equivale al 10% del de salario de un ministro del Superior Tribunal de esa provincia, que también viene enganchado a este, el salario que eh, van percibiendo eh, los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es una base que se fija anualmente de este, aumento, si se quiere, para todos los trabajadores y trabajadoras, enganchado a esto que este, nosotros decimos eh, la idea de que un este, trabajador, un asalariado, cobre algo más o menos aceptable y equitativo en función de lo que cobran este, los este, jueces y ministros. Acá en la provincia de La Pampa tenemos claros ejemplos, un trabajador ingresante cobra 8 casi mil pesos y un este, ministro cobra arriba de los mil pesos cual es una absoluta inequidad ¿no? Ciertamente Cintia, y hablabas de la provincia de Santa Cruz que realmente parece un polvorín hemos estado dejando afuera de nuestra, de nuestra cobertura este, de todas las mañanas Algunas informaciones que también hablaban, este, incluso ayer nos enteramos de la detención del, del, del presidente del sindicato de uh -huh. los petroleros en uh -huh. aquella provincia, en el marco de, bueno, de jornadas que han incluido tiros y la detención este, de este de este sindicalista con eh, dos eh, compañeros más este, decían los medios marcaban en el este, en el departamento que tenía en Caleta Olivia con este incluía chalecos y armas de fuego la verdad que una realidad que muchas veces es difícil de reflejar porque estamos tratando de hacer la cobertura de lo que pasa en la provincia y apenas nos alcanza el tiempo a veces, pero realmente da la sensación de que allá este, los problemas que rozan la cuestión sindical están creciendo y, y que no, no, no, no hay un atisbo de, de empezar a solucionar las cosas lo, lo, lo que es evidente es que este, bueno el enemigo público eh, por excelencia eh, desde este, Santa Cruz y hasta el norte de nuestra provincia es el trabajador y la trabajadora, es y el eso no cabe duda, sea sí. cual sea el color político del gobierno que esté llevando adelante la gestión. ¿no? Y, y con respecto al, al sector judicial me parece importante destacar que Más allá de que eh, durante los últimos 12 años hubo un avance extraordinario en materia de paritarias que ahora por supuesto se pretende este, retrotraer con las políticas públicas de este gobierno nacional, eh, el sector de judiciales no consiguió, aún con recomendaciones de la Organización Internacional de la, del Trabajo, eh, tener una paritaria nacional que unificara de alguna manera los puntos básicos que eh, de alguna manera comparten o identifican a, a la actividad y este, bueno no se podía tener una paritaria testigo por lo tanto es muy disímil el salario de un trabajador de Jujuy con, con el de un trabajador de, de, de Chubut o de la Pampa o de la propia provincia de Buenos Aires entonces este, también es cierto que es uno de los sectores que entre comillas eh, hay, un, hay una, un, una idea, un ideario de que está bien, eh, bien pago y realmente no es así y es muy, muy disímil este, un lo, lo que percibe un trabajador de, un, de una provincia y de otra. Realmente es así como lo decís. Cintia, te agradecemos por el contacto y esperamos ansiosamente volver a tener la columna de los laburantes y las laburantas para seguir con la cobertura que corresponde de todos estos temas que están eh, prendidos fuegos porque hay, hay que decirlos con la, con la palabra que corresponde. Y la cuestión gremial está que arde, sobre todo cuando se supo hace rato que los laburantes perdimos el 10% con la inflación del año uh -huh. pasado y la punta de lanza del gobierno trata de este, partir al medio la acción gremial de los docentes para adoctrinar a todos bueno. los demás, ¿no? Agrego nomás, chiquitito, convengamos que hasta el FMI ya dice que eh, la inflación para este año va a ser de, entre el 25 y 25,5, digamos, ya supera ampliamente lo que ha dicho el gobierno que va a suceder este, en la inflación anualizada. Hasta los amigos, digamos. Sí, los sí. Amigos de Helio. Son amigos que te van poniendo los puntos desde uh -huh. temprano, ¿no? Después uh -huh. para que te vayas acostumbrando. Gracias, Cintia, por este contacto. Hasta luego, Juan, y hasta luego, la audiencia. Hasta luego. Estábamos en contacto con Cintia Alcaraz en la columna de los laburantes y las laburantas. Te escuchamos en el 106.1. Agéntate el número de Radio Carmes. 15-65-78-10. Mándanos un audio por WhatsApp, mensajes, fotos o datos al 15657810. También búscanos como Radio Carmes en Twitter y en Facebook. O llámanos al fijo 381111 11, y metete en nuestra página www.radiocarmes.com. Had that Camarillo Brillo, flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano, by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests, and every Newton Idaho, and every cricket who had chorus, by the bush and buffalo said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma. that she was someone I should know she had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf but she wasn't done yet she had gray green skin a doll with a pin I told her she was alright but I couldn't I could come in right then. And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four ways And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the step. Right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho.